Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, todos los lunes de 20 a 21 horas estarás escuchando Frente el Neuen. Frente Nehuen. Comunicación rebelde, comunitaria, revolucionaria, popular y alternativa. Compartiremos entrevistas a comunidades, Epeum Mapuche, Música, Noticias del Pueblo Mapu Gulumapu. Acompáñanos en la 89.1 Radio Alas. Radio Comunitaria, Frente Nehuen. Comunicación rebelde, comunitaria, revolucionaria, popular y alternativa. Penipulamiem futama wizakusze futama wizakusza. Mari Mari, kura mapukusze, kura mapukusza. Mari Mari futalemu mapukusze, futalemu papusza. Mari Mari futawinkul mapukusze, kuma tobusza. Mari Mari futaleufuma pukusze, futuma pukusza. Mari Mari futaremu mapukusze, reputuja. Mari Mari futantu mapukusze, futuma pukusza. Mari Mari futakuyen mapu. Eh, cuyep, o cuyep, el o cuchar le buen coi fíjate allí en cuchar coi fíjate allí en mapu ya no lo hago mari mari y pula mien eh, mari mari eh, la tu chef mari mari eh, y pula mien del otro lado de, del vidrio y bueno eh, mari mari acá en la mía que están, estamos compartiendo la mesa hoy día Marimari mari la mía bueno Bienvenidos a Los Radio Escucha, a nuevo programa de Epumari. Epumari. Fe, bien. O María Espu, Bueno, las líneas de comunicación son el 154802315, el 4493150, el teléfono fijo. Pueden comunicarse a los radio participantes. Eh, también tenemos la página de internet que es www.fmala.org. Para la gente que está escuchando Entre las Montañas, eh, un abrazo muy fuerte. ¿Caché, Guanteche? la Lamien. Bueno, aquí traje algo para sumar. Algo para compartir. Sin equivocaciones. Felei no, adelante. Bien, bien, bien ensayada. Bueno. Con astucia se puede anticipar lo que pase y lograr que los invasores se convenzan a sí mismos cómo proceder y moverse, logrando que avancen por el camino que se les traza. Hacer mover los enemigos con la perspectiva del triunfo. ...para que caigan en los planes previstos... ...así las emboscadas y los ataques sorpresas serán exitosos. Si, tu, si tus fuerzas son inferiores... ...mantente continuamente en guardia... ...pues el más pequeño... El, ...pues el más pequeño fallo... ...se acarrearían las peores consecuencias... ...trata de mantener al abrigo... ...evita en lo posible un enfrentamiento abierto y frontal... La prudencia y la firmeza de un pequeño número de personas puede llegar a cansar y a dominar incluso a numerosos ejércitos. Cuando hay entusiasmo, convicción, orden, organización, recursos, compromiso de los guerreros, tienes la fuerza del ímpetu, el, el tímido se vuelve valeroso, los guerreros tendrán capacidades y habilidades. Podrán encomendarse misiones, tener valores, deberes y responsabilidades adecuadas. El ágil saldrá a luchar, el cuidadoso ser sentinela, el inteligente puede analizar, comunicar y convencer, el ingenioso inventar, el silencioso espiar, el poeta sensibilizar, el artista transmitir cada cual es útil. Para vencer, hace falta que todos sean parte de la lucha. Feley <risa> ley Lamien, <risa> Mañú. Tácticas y estrategias. Para llevar adelante la lucha. Feley. <risa> <risa> eh, tenemos que recordar que llevamos, llevamos, porque esto es parte de, de todo nuestro pueblo, Nación Mapuche, la prisión política ilegal del Lonco Guaychafe Facundo Guala en sus 110 días. Eh, el Lamien Lonco está preso en la unidad 14 de Esquel, Eh, para aquellas y aquellos que quieran comunicarse con él, su número de teléfono del pabellón es 2945 45 17 17. Eh, también eh, no podemos perder de vista eh, la desaparición forzada del compañero Santiago Maldonado. Eh, que lleva 77 días eh, sin aparecer y sin, sin tener novedades en cuanto a, a su avance en la investigación de su desaparición forzada, ¿no es cierto? Uh -huh. Así que 77 días del compañero Santiago Maldonado. Ley. Vivo, lo llevaron, vivo, lo queremos. El amor siempre ha sido la más peligrosa arma Lo aprendí de las palabras de las cartas de Pablo Vergara Y de mi pueblo quiso tambalear la dictadura De Chico vi la solidaridad en forma pura Ollas comunes, barricadas, huelgas de hambre Manos enlazadas y niños contra tanque. Larga jornada, juventudes milicianas Todos en la misma hermano, compañero, camarada pero se fue Pinocho y todo se acabó muchos salieron de la pobreza pero muchos no la concerta no cumplió con lo que prometió y en el fondo a muchos la conciencia otra vez se les nubló Yo nunca creí en sus promesas de alegría, porque vi cómo nos fueron transformando día tras día. Imperialismo cultural en nuestra mente, individualismo y sumisión en nuestra gente. Y hay una situación clarita, el gobierno es una pega de administración que los ricos licitan. Y si los pobres amenazan su ganancia, montan un montaje y mandan al perraje a la balanza. Pero debajo de la pena y el olvido, debajo la choreza, debajo del oficio, debajo de la amargura y del arribismo, yo veo en ti la fuerza para enfrentar a tu enemigo. Hazte peligroso, hazte inteligente, alumbra tu mente y ayuda a tu gente, busca soluciones colectivamente, nunca más te engrupas con los medios que te mienten. Hazte Un rebelde con actitud humana a que se refleje en cada cosa cotidiana Levanta la voz frente a cualquier injusticia Siembra más conciencia, piensa y organiza Estamos en una guerra Que nosotros no empezamos Y no la violencia Pero tampoco somos santos. Si nos atacan, los atacamos. Pero hace falta que vengamos todos. Porque este ejército loco de uno cuanto poco necesita ya crecer para ser poderoso No hago esta canción pa' que se sientan bien los convencidos. Sino pa' que salgan a servir a sus vecinos. Y si sí, servir es el concepto que quiso ocupar. Toda acción que hagamos debe ser útil para los demás. De que nos sirve repetir errores del pasado, tratando al pueblo como si fuera ganado. Muy Muchos se cansaron, buscaron hacer la corta, pero el acelerado nunca ha preparado buena torta, y yo no niego ni las balas ni las bombas, solo quiero ver en qué momento es el que más aportan, para que mis hermanos de clase no se sientan atacados, sino interpretados y envalentonados, hay que sembrar, trabajar como hormigas, y aguantar esas sanas ganas de adelantar la cinta, hay que sacar de la tela la vecina, y sacar las consignas de la realidad misma, ni vanguardista, ni tampoco antipartido, porque no nos sirve Está disperso por los siglos de los siglos Sin organización no somos nada Si el pueblo no hace política Los políticos mandan Los ricos saben quién es su enemigo Aprenden desde chicos cómo engañarnos Por eso digo Hay dos tipos de personas en esta tierra Los que están luchando y los que ni saben que hay una guerra Si queréis cambiar algo tenéis que hacerte peligroso Realmente peligroso Educador popular y luchador incorruptible Esos son los guerreros que en este tiempo sirven Hazte peligroso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 Vi y odiamos la violencia, pero tampoco vamos a someternos. Si nos maltratan nos defendemos. Pero hace falta que luchemos todos, porque este mundo no lo cambiaremos. Sino con todo nuestro amor y todo nuestro odio. El que vive como rebelde es peligroso, el que no tranza y no se vende, es peligroso, el que no teme a la es peligroso, el que comparte lo que aprendes, peligroso, el que apoyas a sus hermanos es peligroso, el que organizas en su barrio es peligroso, el que politiza un espacio, es peligroso, el que no escucha a los sectarios es peligroso. El que analiza una noticia es peligroso, el que no acepta la injusticia es peligroso, el que no engaña a su pueblo es peligroso, el que vive Sin tener dueño es peligroso, el que controla su arrogancia es peligroso, el que rapea lo que pasa es peligroso, el que lucha con disciplina es peligroso, el que compromete su vida es peligroso. aki enfrenté en Newen Eh, tenemos algo para compartir Es algo muy breve Pero quería dedicárselo A los pichiqueche eh, Nuestra lof, a los pichiqueche de los barrios eh, Saludando también A la gente que nos está escuchando A los radio participantes A los compañeros de lucha A nuestra gente mapuche A la gente no mapuche Que, que acompaña la lucha de nuestro pueblo eh, Sobre todo agradecerles eh, Por estar siempre acompañando Este difícil proceso Eh, de liberación del pueblo nación mapuche algún día volverán los niños mapuches a correr y a jugar libres por el campo sin tener que esconderse de este estado opresor eso quería compartirlo porque es un, algo que leí hace mucho tiempo y siempre me quedó dando vueltas También eh, hace rato hablamos de la prisión política ilegal de Arlonco Huechafe, pero nos estamos no, no nos olvidamos, pero eh, nos olvidamos de mencionar, sí nos olvidamos de mencionar eh, que también estamos en la víspera al segundo juicio político que se va a llevar adelante en la ciudad de Bariloche, su juicio por no extradición, le decimos nosotros, eh, donde bueno llamamos también a la a, la, a, la, a la a nuestra gente, ¿no es cierto? A acompañar este juicio a los compañeros en lucha repito Y a los compañeros eh, que acompañan este duro proceso. Así que pedimos la libertad del lonco y la nueva no extradición. Feliz Lamien la bueno. Eh, bueno, bueno. Bueno, eh, bueno. Bueno, empezamos bueno, con bueno, un bueno. bueno. Eh, tenemos una invitada. Eh, eh, bueno. Una Lamien mari, sí. mari, mari, la mari, mari, mari Mari pulamien Mari Mari con Mari Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por la reciprocidad que se gesta en otro territorio que no es mi Mapu, pero lo cual también traigo un mensaje para poder compartir, para que también la gente sepa de que la lucha no solamente está concentrada aquí, sino que también es una raíz común y es la raíz principal de muchas partes y muchos territorios que se están levantando, en la cual están en la recuperación de sus tierras, de sus familias, de renombrar nuevamente la MAPU, como debe ser desde el lenguaje ancestral del Mapuzungún. y la mía. Eh, Romé Mañú por llegarse hasta aquí. Romé Mañú por eh, compartir este de UEN con mm. nosotros, que es tan importante y nos gusta tanto recibir las visitas aquí para conversar. Eh, así que eh, agradecidas y bienvenidas. No bueno, yo les voy a contar. Eh, en este momento me voy a hacer llamar Infunche o Imbunche, como le llamamos en mi territorio. Vengo de la futa mapu especialmente de la futa Chilhue, como territorio del mar interior. Y bueno, esta idea de replantear lo del Imbunche, que es un ser mitológico que se folclorizó a la llegada de la colonización, como un ser que tenía cosida la boca y la pata torcida en la espalda. En este caso vamos a reinventar esta reconstrucción en que yo no me vengo, ...a callar, ni vengo con la boca cocida ...sino que al contrario, vengo a comunicar también... ...la lucha territorial de, del Gulumapu, ...en este caso de, del territorio Mapuche-Wuilliche. Leila, ¿usted vendría de qué lugar, así en Winkasunguna... ...si la gente que nos está escuchando <risa> eh, sabe? Bueno, principalmente eh, vengo del mar interior... ...de la Isla Grande, Feleila. ya... Eh, mi territorio comprende desde el sur de Valdivia hasta la duodécima región, un territorio ancestral también, Mapuche, en la cual se está um, llevando a cabo toda la recuperación, en este caso, de nuestro maritorio. ¿ya? También es importante la lucha territorial eh, desde la Mapu, desde la dimensión física de, de la tierra, pero también no debemos olvidar de que nuestros ñen también se encuentran en los espacios costero-marinos, en este caso, lo que refiere al al Lafken, nuestro Lafken Mapu. La Mapu en, es una extensión también hacia el horizonte, donde no hay horizonte. Bueno, la mía. Bueno, ¿cómo se están organizando ustedes? ¿Cómo es el, el espacio territorial? ¿Ya es un espacio eh, recuperado o, o ya estaba ganado hace tiempo? ¿Cómo sería? Bueno, eh, nosotros en allá en nuestro territorio, Eh, ...tenemos una lucha muy grande también... ...que es contra el extractivismo empresarial... ...especialmente contra las salmoneras... ...y la industria mitilicultora... ...que ha usurpado nuestros mares... ...y como ha usurpado nuestros mares... ...nuestros ñen también se han ido... ...porque sus habitantes... ...han olvidado gran parte de sus prácticas ancestrales... ...con todo este daño también... Eh, ha existido familias y territorios que se han comenzado a organizar por todas las malas prácticas de la industria, por la irresponsabilidad también de una política de Estado que no, no respeta el derecho a la vida. Entonces las comunidades y los habitantes especialmente se han tenido que organizar. Desde el año 2007, con un derrame de petróleo en la zona de Meguín, ya donde se murió y atentó contra todo el, un ecosistema marino y además con las prácticas ancestrales de uso consuetudinario, que en, el, en este caso son lo, los usos ancestrales del territorio, se vieron afectados. Entonces, desde la zona de Arauco hasta Valdivia en ese entonces, las comunidades se comenzaron a organizar para comenzar a pedir la, la potestad de, del mar. Y con eso nace lo que es la ley Lafquenche hoy en día Ley Lafkenche de espacios costeros marinos para pueblo originario. ¿Cómo sería cómo se podría bueno, llevar adelante el, el derecho ancestral? El derecho ancestral. En este caso esta ley lo que hace es validar un uso constitucionario ante los ojos del Estado. O sea, ya es decir, tú tienes que sacar Eh, ...tienes que primero exigir como una solicitud ante los organismos estatales... ...de que tú vas a ser capaz de poder conservar, proteger un espacio costero marino. Ya Ese espacio costero marino tiene un límite máximo que son de 12 millas. ¿ya? Pero nosotros, como somos eh, más vinculados al Afken tenemos más de 12 millas de, de ocupación... Entonces, son también las debilidades y, y las fragmentaciones que impone una ley para poder validar un derecho ancestral, que es nuestro cotidiano, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ¿cómo tener que validar eso ante los ojos estatales? Por la irresponsabilidad de la industria, en este caso. ¿Ya? Las comunidades, bueno, las principales eh, que comenzaron a, a diseñar y a establecer esta problemática, la cual gracias a ellos también se reformuló ...y salió esta ley, eh, fue la identidad lafquenche, que son personas mapuches, especialmente lafquenches... ...que se organizaron en distintos territorios, los cuales se vinculaban directamente con el mar... ...y vieron que el mar también estaba sufriendo una usurpación, entonces comenzaron a discutir esto... ...y comenzaron a activarse de forma territorial, ya también así periódicamente, juntándose, eh, leyendo también eh, las leyes y cada uno desde su propio territorio costero, evidenciando las diferentes problemáticas. Vale. Porque, si bien la costa de Chile es súper extensa, pero cada lugar también tiene sus propios procesos y sus propias dinámicas históricas, ¿no? Entonces, cada manifestación es particular de cada territorio, ¿ya? Eh, no todos los territorios tienen la misma cantidad, en este caso de empresas salmoneras o de los ductos de las celulosas, por ejemplo, existen diferentes problemáticas en cada lugar. Entonces con esta ley se evidencia ya todo esto. Y, y bueno, esta ley actualmente ha tenido un impacto en los últimos años, ya que gran parte de, de las comunidades se están acogiendo de alguna manera a esta ley como una herramienta de validación para la recuperación de los espacios costero marinos. O sea que eh, nuestros lamienas allí podrían eh, ir a pescar, van, pescan, venden, pueden vender lo que pescan y consumo familiar también, ¿no? Como que eso sería como un tra el trabajo al que se dedica la gente allí. Claro, es que también hay que destacar que cuando llega una empresa salmonera ¿cierto? O se asienta en un lugar, se se tienen que mm, hacer diferentes estudios, ¿no?, de impacto ambiental, uh -huh. estudio también de que esa empresa no va a intervenir o no va a afectar un espacio de significación cultural de los habitantes de ese lugar, y gran parte allá no se hace, ¿ya? Como en todas partes. <risa> claro. Sí. Allá sí. especialmente... que la ley, echa la trampa. <risa> no, claro, la ley sí. está hecha solamente para una clase, que es la clase dominante. Entonces llega esta industria, ...y comienzan a acercar los perímetros de la playa... ...entonces la gente, habitantes del lugar... ...ya no tiene acceso a la playa... ...y con eso se, se ha perdido también... Eh, ...una práctica mixta... ...porque la gente de, del territorio de allá... ...nosotros complementamos la tierra... ...con todo lo que nos entrega... ...como bien común de la naturaleza... ...todas las especies del mar... ...nosotros ocupamos las algas para abonar... ...ocupamos el agua de mar... ...para poder fertilizar la semilla y la huerta... Eh, nuestras rogativas también son hechas en la playa La playa para nosotros es, es nuestra mapu es, nuestra, es la dimensión de la tierra Pero para nosotros es la playa Entonces cuando llega una empresa Además de contaminar Además de no cumplir con, con ninguna de las medidas que declara en un papel Porque declara una cosa en el papel Pero termina haciendo otra Y además termina privatizando todo lo que es el perímetro Entonces la gente Nosotros especialmente ya no podemos ...seguir con nuestras prácticas... ...entonces la estrategia... ...de esta ley... ...que actualmente la usamos como una herramienta... ...y como una estrategia... ...es poder bloquear toda la privatización... ...de los espacios costeros marinos... ...porque lo que dice esta ley... ...es que nosotros tenemos que conservar... ...y preservar nuestros usos ancestrales del mar... ...y el conocimiento de aquello... ...son las comunidades... ...porque las comunidades son quienes han mantenido por años y por los ciclos de los ciclos una economía totalmente sustentable y sostenida en relación y en armonía con la naturaleza También una consulta eh, con respecto a estas empresas que usted nombra eh, en general de, ¿de dónde vienen? ¿de dónde son? Bueno, principalmente las empresas salmoneras ya son de Noruega eh, desde la, el año 70 Los mares de Chile comenzaron a hacer un, un bien mercantil para todas estas empresas. Noruega tiene un tratado de comercio relacionado al maritorio desde 1800, no es algo nuevo, ¿ya? Y, y todas las empresas que existen son de Noruega, otras son japonesas, otras son norteamericanas, y todas... Eh, bueno, Chile es uno de los principales exportadores de gran cantidad de moluscos Ajá. y de peces. Yeah. O sea, principalmente, si, si nos damos cuenta, nuestros territorios tienen toda la alimentación que nosotros podríamos solventar S sin pasar hambre, pero todo se va hacia afuera. Nosotros yeah. allá, se da cuenta, son pocas las familias que comen sus mariscos, son pocas las familias que comen sus pescados, porque no han hecho, de alguna manera, mirar el mar desde arriba. Ya no con una comunicación tan directa. Entonces mucha, muchos pueblos, en este caso costero le han dado la espalda al mar. Porque uh -huh. nos despojaron de esa vale. memoria ancestral. En el mar, para nosotros, está la ruta ancestral del tránsito, tanto de las búsquedas de Greda, de los bancos naturales de de mariscos, hay usos comunes también de ciertos lugares donde la gente va a mariscar, va a cosechar las algas para trabajarlas. Antiguamente se hacían los pilcanes, que era el traslado, la movilidad de una familia a lo que dure la luna, porque la luna se relaciona con la marea, entonces a lo que dure la luna, las familias se iban hacia un lugar a abastecerse y todo con una economía familiar, claro. familiar y comunitaria. Y ahora estas propuestas de organizaciones o, o de... Sería como una recuperación, tanto nosotros decimos territorial acá, pero a, allí sería como una recuperación del mar, eh, bajo control, ¿no? Marítimo sí. sería. En este caso es súper importante lo que está sucediendo allá porque estamos hablando de la autogobernanza territorial. Es decir, las comunidades son quienes deciden en qué momento se necesita un apoyo, en este caso profesional, en qué momento van a necesitar un estudio para lo que sea. Entonces ellos van teniendo también el control tanto de sus espacios, porque son quienes conocemos nuestros lugares donde vivimos, sabemos dónde están los lugares más importantes. Entonces hay ciertas restricciones uh -huh. y todas las, la, las decisiones se toman a nivel local y comunitario. Cada comunidad toma sus propias decisiones, cada una tiene una lucha, es la misma, es boca al mar. Pero todos tenemos métodos diferentes, claro. pero sabemos de que nuestro objetivo es el mismo. Entonces da lo mismo qué método tome. Si estamos apuntando hacia la misma dirección, todas las luchas son válidas, todas las formas son válidas. Ninguna es mejor ni peor que la otra. Cada uno tiene de qué manera solucionar el problema, pero si estamos trabajando de forma continua y, y desde comunidades, ahí es donde nos escuchamos. La diferencia... En eso, cuando uno está luchando, las diferencias personales pasan a otro plano. Sí, como la lucha es una sola y es la misma, es que por eso es que nosotros estamos, eh, eh, estamos alegres de que usted haya venido hasta aquí y estemos uniendo el pueblo Mapu y el Gulu que es todo territorio mapuche, no somos ni argentinos <coughs> ni chilenos, claro. somos mapuches nada más. Eh, entonces esto es, es, es muy bueno que usted haya venido a compartir un rato su palabra. Eh, supongo que allí ustedes también están al tanto de las novedades que aquí van sucediendo sí. eh, a través de los medios de comunicación como siempre, ¿no? y con la gente que va que viaja allá también como usted y, y tiene entrevistas en radios y los programas ¿no? uh -huh. que, que van saliendo claro eh, eh, Lamien eh, eh, ¿qué, podría decirlo? ¿qué podría decirle a ...al pueblo mapuche hoy? Bueno, de que la lucha es una sola... ...y que la misma Mapu va... ...va llamando a los neguenes que necesita... ...y en el orden necesario también... Po, ...y que todo lo que sucede en un lugar... ...también está repercutiendo en otro... Uh -huh. eh, ...que nuestra memoria no sea no, ...no se ha borrado... ...sigue más viva que nunca... Eh, ...la lucha es una sola... Y um, también me gustaría destacar que lo que está sucediendo allá en mi territorio es justo al paralelo también aquí de, de Bolsón, ya de la Patagonia. Entonces Gracias, se puede señor. observar que un despertar también, eh, con mucha fuerza que se vienen, así como los brotes que está dando esta primavera. Me Y, y que es una lucha De una forma Si lo vemos se podría decir circular Porque lo que sucede aquí También está sucediendo al otro lado Hacia la costa pacífica Entonces como observar también eh, La fuerza del agua misma Que está pidiendo hoy en día sí. El agua brota desde las montañas Y baja hacia el océano pacífico es la, es la misma, es como hacer la ruta del agua Pero en este caso es la ruta de la lucha uh -huh. ley, Así ley, la que bien. Harto Nehuen, en todos los mapus que se están levantando y son importantes las alianzas también, las comunicaciones y las alianzas territoriales, saber en qué está cada uno eh, y no perder la comunicación. Pues. Bueno, y también allá estamos al tanto de, de la detención forzada del Lonco que lleva 110 días de prisión ilegal, uh -huh. ya es absurdo que... Ya sí, es evidente sí. lo absurdo de cómo están operando los gobiernos y todos los poderes fácticos para que no exista una conciencia común. ¿verdad? Porque lo que está sembrando el lonco es, es un despertar muy lúcido y muy nítido también. Entonces, a estos tipos le molesta de que alguien esté entregando grados de conciencia a la gente y de lucidez. Sí, no es eh, nada, nada sorprendente que se junten tanto así ministros de interior o los mismos presidentes de este lado y del otro lado se junten para generar algo, tanto así una prisión como sucedió la prisión del Lonco, o como esta, la operación Huracán, que se llevaron siete Lamien detenidos y no se llevaron una cualquier Lamien, sino evidentemente ellos quieren encerrar eh, a esta gente que ha, eh, hace despertar a los Lamien, eh, crea conciencia, crean una lucha donde realmente va a ser beneficiosa para todos, no es que un beneficio incluso para nosotros mismos. Entonces, es. Eh, eso es lo que ellos pretenden, ¿no? Esta, esta operación que implantan sobre Wellmapu para para detenernos, así que Bueno, no hay que bajar los brazos Nosotros también llevamos a... a, a estamos atentos a lo que sucede del otro lado la prisión, Tratamos de compartir no, no. Las informaciones aquí De la Machi Francisca Linconado también Nosotros sí. estamos aquí al tanto Tratando también de, de participar en la difusión De los presos políticos Del, del, eh, del Puel Mapu y del Gulumapu Estar atentos a eso Tratando de que la gente conozca La problemática Y, y tratar de que la información Llegue, ¿no es cierto? Sí a mí me gustaría darle um, como una sugerencia, un mensaje también a la gente que nos está oyendo y que participa de Radio Alas, de que también se, bueno, y a los auditores en general, de que realmente comiencen a, a reconectarse con el territorio, con la memoria que está viva desde el pueblo ancestral mapuche, nosotros somos lo, los herederos por los siglos De los, ciclos, de, los de, los ciclos, de los ciclos, de los ciclos de los ciclos De los ciclos de los ciclos de los ciclos de este territorio De que es importante que comencemos a redescubrirnos Porque si no logran comprender la lucha desde lo más profundo Jamás van a poder tener una opinión ya fundamentada Porque la lucha no es ni anarquista, ni comunista, ni libertaria Es una lucha de causa mapuche El, el, el, la eh, eh, para ir redondeando, eh, me gustaría que también, eh, ya que nos eh, están escuchando en, en distintos lugares, ¿no? Como en otros lugares de la web Mapu, eh, un mensaje para el Lonco. Bueno, Lonco, eh, directamente para usted. Eh, Siento por lo que he escuchado y por lo que he visto que tiene una conciencia bien definida. Una conciencia política y de lucha, también territorial, muy bien definida. Le entrego todo el Neguen también, desde el sur. Porque la fuerza también está ahí, desde el océano mismo. Y que los ñen también lo, lo sigan protegiendo de que su salud no decaiga de que su espíritu se fortalezca y su alma está libre la usted es una persona que está que sabe ya sabe por qué está ahí eh, le entrego y le envío toda la fuerza para que esa alma siga brillando ya y, y muchas gracias también por entregar eh, la lucidez y de ser directo en enfrentar a los medios de comunicación como tiene que ser, desde la honestidad y de su pensar. la miel Rumé Mañú, saludo también desde nuestra parte, de nuestra gente hacia su gente, que es toda nuestra gente. Mañú, a ustedes, muchas gracias por el espacio también y por el interés de, de compartir recíprocamente lo que está sucediendo allá. Feliz, feliz, así, la así la que mía. bueno, muchísimas gracias Muchas. a usted también y bueno, mucho Nehuen para aquel lado también buen, la mien, y bueno, eh, esperamos una segunda vuelta, así que sí. Sí. Eh, estaremos en, en contacto Reiteramos nuestras vidas de comunicación, el 15 480 2315 y el 4493 150. También nos pueden escuchar por eh, www.fmala.org.ar Mándanos tu, un saludo, un abrazo, hoy hicimos abrazo a, el abrazo alado lado. Sí, el abrazo solidario a FM Alas, ya que se está recibiendo una fuerte presión desde personas que no están de acuerdo con el contenido de nuestra radio comunitaria, fuerte presión y amenazas, entonces este, se decidió eh, hacer un abrazo solidario. Así que eh, nos abrazamos también. Así estamos. Eh, llegaron unos mensajitos. Y llegaron unos mates, muchas gracias también, porque conversamos, conversamos y no, te, no habíamos tomado ningún mate aún. Así, Así que, que muchas bien, gracias. <risa> bueno, dice, llegó este mensaje que ya se había enviado ah, la, el lunes anterior y, y bueno, lo volvió a enviar porque si sí, no entró en, al aire. Dice, se, us, se usó la palabra negro para discriminar durante siglos, Y hoy usan la palabra Winca para discriminar al blanco. Deberíamos pelear por la igualdad. Seba de la Loma dice: ¿Y si Winca es el terrateniente o el invasor, por qué lo usan contra el pueblo? Yo llamo a la gente por su nombre y me gustaría que me traten de la misma manera. Un abrazo, Seba. Eso podemos generar un cambio. Estos mensajes los envió la semana pasada y nos llegaron a leerlos, por eso los mandé de nuevo hoy. Feley, eh, Feley, Feley. Eh, en realidad yo creo que hay un mal concepto o, o tal vez un mal uso de la palabra Winca. Es verdad, Winca es el opresor, Winca es el capitalista, es el terrateniente, es el opresor, es el que está, eh, el no mapuche que está parado en, de, en la vereda de enfrente. Un oligarca. Por, un oligarca. Claro, eh, un facho. Ya. Uy, tenemos un montón de oh. sinónimos para, para, calificativo, calificativo. para decirles, claro. Eh, eh, otra de las cosas es también que eh, nosotros por lo general siempre agradecemos eh, a los UNAI, que serían los amigos, a los compañeros en lucha, que sería la gente que acompaña la lucha mapuche o se solidariza, eh, precisamente no le decimos winca, por más que eh, esté mal usada la palabra winca. Eh, así que bueno, por sí. favor, si alguien se siente ofendido o o, o malinterpretó la palabra desde Fronterneuen no es eh, nuestra intención y esa tampoco desde el movimiento Mapuche Autónomo, el pueblo Map o el Map tampoco eh, llamamos de esta manera a la gente solidaria o a los compañeros en lucha Así que, Sebas, te agradecemos el mensaje y está buenísimo eh, que se planteen estas cosas porque este es el espacio y nosotros vamos a tratar de aclarar las cosas para que tengamos y nos mantengamos en cordialidad. Así es. También. Aquí Uf. cae otro mensajito, dice, Ajá. saludos. Una preguntita, si me la pueden responder por mensaje, ¿qué significa que en kept Es para la ne escuela de mi nena y no lo encontré en el diccionario. ¿no? ¡Ay, qué divino! La escuela de mi nena, me encanta. Que okay. encontré? Eh, Ken sería como un río que corre fuerte, como la fuerza del río, la fuerza del, del agua, ¿no es cierto? Es el sonido Es el sonido del agua. de la fuerza sí. del agua. Esa es, esa es la idea, el sonido de la fuerza del agua. Claro, es que alguna gente a veces pregunta y considera como que sí o sí eh, la palabra mm. se puede definir o hay un eh, sinónimo, digamos, ¿no? Mm. Hay uno, una palabra y, a, y en Mapudunguna algunas palabras no no existen, como amor, como libertad, esas cosas no existen en Mapudunguna. Claro, entonces Por a veces eso. se dividen en dos, en dos partes, uh -huh. como en este caso, ¿no es cierto? Bien. Ajá. Bueno, segui seguimos con... Eh, aquí hay una, hay algo también que encontré que está buenísimo, que tiene que ver eh, con, bueno, con lo que veníamos comentando sobre el nido alado, sobre eh, cómo está el pueblo, sobre la, sobre la comunicación, sobre la hermandad, si se quiere así llamar, entre los pueblos y, y, y las comunidades y la gente de un mismo lugar. Si una comunidad avanza en su resistencia, nosotros también avanzamos. Si otros pueblos y sectores sociales avanzan en la lucha contra el capitalismo, nosotros también avanzamos. Todos avanzamos en la acumulación de experiencias, fuerzas, condiciones y futuras acciones coordinadas. Feliz. Me gusta. Eh, ¿Le bueno, pone un ¿Me gusta? ¿Quiere decir eso? Sí, me gusta, me encanta. <risa> <risa> no, yo prefiero, es el me encanta, me gusta yo. más. <risa> bueno, aquí yo traje un texto interesante para compartir que habla sobre la ley antiterrorista, esta ley que se está implementando en tanto de este lado en el territorio argentino, entre comillas, y el Estado chileno, entre, entre comillas. otras comillas. Eh, bueno, aquí les voy a compartir el texto, que me resultó muy interesante, es muy amplia eh, la digamos la descripción de toda la ley, pero aquí está resumido y tiene algunos puntos muy interesantes, así que ahí se las voy a compartir. Dice, ley antiterrorista, en el contexto represivo latente en todo Estado y en todo sistema socioeconómico capitalista, el miércoles 13 de junio del 2000, 2007 desde la Cámara de Diputados se aprobó la denominada ley antiterrorista en Argentina. La ley faculta a, a, a cualquier agencia del Estado a disponer de los datos de las personas que sea, contempla la infiltración en grupos rebeldes y la figura del arrepentido, método miserable entre los miserables de las leyes. También ha ampliado la capacidad operativa del Departamento Unidad de Investigaciones antiterrorista perteneciente a la Policía Federal Argentina, organismo creado durante la presidencia de Menem, el cual, cuenta con un centro de detención especial, una cárcel, una cárcel al margen de la ley para terroristas ubicada en la calle Cabía al 3300 de la ciudad de Buenos Aires el gobierno progresista de Kirchner, gobierno que actualmente mantiene encarcelados o procesados a 5000 terroristas gobierno bajo el cual se realizan sistemas de desapariciones, aprietes, secuestros, asesinatos, chantajes, montajes ha dado un paso más adelante en la construcción de la anhelada paz social en la sensación de esta ley. Esta nueva medida represiva no escapa a la lógica del capital de castigar a cualquier realidad disidencia a lo establecido, de castigar con cárcel, tortura y muerte. A partir de este, cual, a partir de este momento, cualquiera que forme parte, por solo el hecho de ser parte de una organización, estudiantil, barrial, política, social o gremial que luche por las reivindicaciones del tipo que sea, que intente mediante la comisión de delitos interpretar como delito cualquier acto que salga de sus establecidos cauces democráticos y recuperables, obligar a un gobierno u organismo internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, Siempre que la organización llamada en el proyecto Asociación Ilícita Terrorista tenga un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político. Que esté organizada en redes internacionales se pretende una vez más cortar las relaciones solidarias y comunicativas de, con revolucionarios de otros lugares para crear el aislamiento y la apatía y dispongan de cualquier medio idóneo para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas, pasa a ser un terrorista. Profundizando un poco más, se llega a la obvia conclusión que impulsores de esta ley no son ni Kirchner ni Bush, como infelizmente apuntan desde la izquierda del capital, sino todo el sistema de dominación mundial que se debe en peligro por los cada vez más frecuentes estallidos de violencia hacia lo establecido, estallidos de carácter colectivo o individual, conociendo otros estados donde esta ley está decretada y han sido implementada: Grecia, Italia, España, Chile, en Uruguay la ley de sedición. No es muy difícil precisar hacia qué sector de la sociedad apuntara, hacia aquel que no acepte venderse por migajas salariales de la política sindicales de turno, aquel que decida no seguir los, las procesiones alentadas por el mismo gobierno, aquel que desee, que desee una lucha real y concreta por la emancipación de la humanidad que viene a ser una cuestión central. Por este motivo nosotros vamos a pedir y vamos a seguir exigiendo la libertad de todos los presos políticos mapuche, basta de militarización de la zona, del territorio, de Walmapu, eh, estamos pidiendo que se retiren todas estas fuerzas represoras aguantadas no por los estados ni argentinos ni chilenos, sino por los grandes latifundistas que están hoy manejando estos dos estados y así mismo eh, reprimiendo y, y atacando a nuestro pueblo nación mapuche. Féle y además tenemos que recordar, eh, hablando de la ley antiterrorista, que aquí en, en el pueblo Mapu, eh, allí por el año 2015, más o menos, después de que se inició el proceso de recuperación de tierras del Pueblo Resistencia del Departamento Cusamen, hubo una cacería también de mapuches que se fue a Eh, que fue, formó parte de la vocería del pull -off en resistencia del departamento Cusamen cuando se decía que no, era, no eran gente mapuche los que estaban recuperando el territorio. Eh, allí se judicializó a cinco personas, una, una de las cuales, que es el tío martiniano Jones Walla, se le quiso, intentó aplicar la ley antiterrorista. Eh, así que no estamos tan lejanos que, que esto, eh, no estamos tan lejano de lo que estamos hablando. Eh, esto sucede aquí en el Puel Mapo y en el Gulumapo. Un poquito de memoria nomás era. Sí, está bien. también. Así que vamos a un tema musical. Frele. Frele. Me gusta. Costeando el río, Chubú, desde Trelevo a Las Plus. Como quien vaga en la bruma de una tremenda amplitud, pude ver la ingratitud del tiempo que cae encima. Cuando el otoño se arrima sobre esos campos abiertos, cientos de animales muertos por la dureza del clima, silenciosa en los zanjones, como si fueran benditas se asoman las lagunitas, de lluvias o evasones, indicios de ventarrones, al ver el monte ladeado, todo hacia el este inclinado, la tierra como barrida, las haciendas mal comidas y algún matungo entecao. Aunque en las costas del río se ven saus y cortadera, se presiente donde quiera que el invierno es largo y frío todo parece sombrío bajo el amplio firmamento resaltan los sufrimientos de arbolitos que no crecen si hasta las bardas parecen como gastadas del viento bordos y cerros bayuscos Otros ainos colorados, pero toditos pelados, sin pasto realmente brusco. Al ver la tierra deduzco que alguna vez ha sido mar. Por eso para avanzar al monte le da trabajo y se ha quedado triste y bajo mirando el tiempo pasar. Pero está la paisanada. Parientes que se salvaron, de los muchos que mataron en las épocas pasadas. Cuánta gente maltratada, hijos de la gran Mapú, que lucharon sin la cruz solo por salvar la vida. Y habrán lavado sus heridas en las aguas del Chubú. Y al ver las piedras clavadas, gigantes moles del valle dejé que el alma me estalle completamente asombrada como custodia elevada del río con sus corrientes que al avanzar al oriente parecen decir sencillo soy agua de los chorrillos eterno de las pendientes después los cerros manchados con restos de la nevada como una manta agujereada sobre el mallín escarchado, los campos como sembrado de usamentas, lana y cuero que saca cada puestero gente de sufrida estampa como señal que esas pampas soportan tiempos muy fieros algunos que otros guanacos Se ven con algunas llegó y he visto entre legua y legua ñanduces y piches flacos. Muchas ovejas destaco de pa la lana por virtud. Mas si Dios me da alma y luz, he de volver compañero pa cantarle a los puesteros de los campos del chubú. Bueno, este tema que escuchábamos recién es de Saúl Guenchul y está dedicado al Lonco Huechafe Facundo Jones Guala, de Lamien Nicolás. ley! Bueno, aquí nos llegan unos mensajitos. Dice: Mani Mari Pulamien, Inche Antía Pinguén. Acá mandamos un saludo a todos de parte de Antía, Emma y Brina. Fe, le, Fe, man, rubé, y aquí llega otro y dice Hola Vane y Aucá, acá estamos escuchando el programa junto a mi familia Admiro su fortaleza y acompaño la lucha Libertad Lonco Facundo Jones Walla Le mandamos un fuerte mente abrazo, Vale y Santiago Muchas Fe, gracias le, a la gente rubé, que dio Bueno, eh, vamos a ahondarnos en nuestra sección de la Cosmovisión Eh, estaremos hablando del ñanco Lagüen y tengo una breve reseña que dice así. El ñanco Lagüen, encomendado a la fuerza titular del ñanco. ñanco. Aguilucho blanco. Nadie lo hiere ni lo molesta. Guardián de las hierbas de la salud el Ñanco como materialización de la sobrenatural como residente temporario y permanente de un espíritu que puede ser eh, propicio o molesto o nefasto con majestad digna de su alucin, alucinia, alucina en su forma, se posa en los altos De los árboles y permanece en ellos largo rato, impresionante en tan fértiles sugestiones del más allá. Mari, Mari, ñanco, kumeke anay, el unay Kumeque Puliu. el unay que zungu, ñanco, ñanco, eh, bajaste desde el río celeste a mi camino, ñanco del pecho blanco, ñanco del ala fuerte, mírame con ojos de derechos. Tomé suerte, a vos hermano, Yo me piadoso quedé... confío en mi destino. Yo eh, la verdad, la eh, bien, me quedé eh, pensando en el Ñanco, lo miraba usted como leía y pensaba en el Ñanco. Y bien. disculpe que lo interrumpí, pero eh, quedé así como me estoy bueno, con él. tenemos un, una invitada eh, también esta noche, Marimari eh, y Mari, la bien. Marimari, marimari, marimari la mía. Así que eh, iniciar con algún pentocún para que la gente del, del otro lado la, la, la ubique <susurra> geográficamente, ¿no? Chau tripapai mi. Marimari Pulamien, marimari puchachay, marimari por papai, Mari marimari con puche al radio alas. Eh, gracias por esta invitación y también a la gente que está escuchando. Eh, bueno, así es este, la importancia del ñanco, ¿no? Que nos da señales por el camino, que nos puede dar el pecho, nos puede dar la espalda y todo eso eh, seguramente en, en muchos de los territorios donde vive nuestra gente hay espacios donde eh, están tutelados por el Ñanco y que van dando señales en el camino. Y, y también, eh, bueno, muy relacionado con el Ñanco la que es el remedio del Ñanco, uh -huh. que hay, hay este, también una tra transmisión oral bastante importante en relación a lo que significa este remedio. Uh -huh. Ni eh, es en Nahuelpan, en la comunidad de Nahuelpan, que está a 15 kilómetros de Esquel. Ahí este, vivía mi bisabuela, mi abuela, mi bisabuela Rosa Ancalipe Yem. Ella era cultrunera de ese espacio. Eh, también era Piñeña el chefe, o sea, partera. Eh, así que recibió a muchos niños, a mucha gente y qué importante de poder rescatar nuestro, nuestro tubún, nuestro pan porque así es como nos identifican las demás personas también. Y en este sentido, este, bueno, a mí me tocó el rol, digamos, de poder conocer las plantas, las hierbas, Inchela, eh, que lo que significa que uno puede eh, conocer las plantas, saber cuándo recolectarlas, hacer distintos preparados, Eh, y saber qué planta le puede servir a alguien para restablecer su armonía cuando la pierde. Y esto es muy importante porque no es algo que uno... Que, por ejemplo, yo no puedo decir, sí, yo quiero estudiar tales plantas y saber, sino que al contrario, las plantas llegan a uno y también a través de los PEUMA, uno aprende para qué se usan, cómo se usan, ¿De qué manera? Porque bueno, con una planta se pueden hacer tantas cosas que la verdad que es todo un mundo eh, de poder tomar desde un té, una que sería una infusión, hacer un talco, hacer un supositorio, hacer un machaque, eh, hacer una friega, hacer tantas cosas con una sola planta. Fede uh la -huh. y, <risa> Así que bueno, es, es bastante... Importante, digamos, prestar atención a cómo es este este asunto del lagüen. Bien, ciertamente que no está hablando del lagüen eh, y usted ha especificado que se usan varias partes de del lagüen, eh, quería hacerle una pregunta y la pregunta sería, eh, ¿en, qué te, ¿en qué determinado tiempo o etapas del año, eh, por ejemplo, el ñasco del lagüen eh, puede ser extraído de la tierra para diferente uso? Uh -huh. Bueno, ahí es muy importante saber que el ñanco se encuentra en, no se encuentra en cualquier lugar, más o menos a 800 metros de altura, siempre está el, el ñanco lahuén y se pueden usar distintas partes de la planta. Si se usa la raíz, se usa en un momento de la, del año, si se usan las hojas y las flores, en otro momento diferente. Eh, bueno, cuando en el invierno, en el otoño cuando la en el Chomungén, en el otoño, cuando la, las plantas se vuelven para adentro, así como deberíamos hacer las personas también, como este, lo que pasa es que eh, ahí la fuerza está en la raíz, entonces ahí es cuando hay que buscar el Ñanco la buena. Uh -huh. eh, después si uno usa las flores, por ejemplo, depende de la zona, desde fin de noviembre hasta enero pueden florecer las flores del Ñanco, que son muy hermosas. Y Como que por ahí eso está relacionado claro. con esta partecita de, la, eh, de la leyenda del eh, sí una eh. pregunta también, disculpe eh, ¿y en qué lugares se puede encontrar eh, digamos ¿en qué? ¿en, en, en la montaña? en la montaña, una a partir de los 800 metros de altura, que es 800 metros sobre el nivel del mar uh -huh. eh, por eh, hay Ñancolagüen por ejemplo acá en Bolsón acá donde estamos, no no hay, no hay Pero si uno sube el piltri uh -huh. Puede encontrar, encontrar Porque es más altura Más de 800 metros Siempre uh -huh. está el ñanco Después en zonas de la meseta Que parece que fuese plano Pero en realidad ya está en altura eh, A 800, 900 metros Hay ñanco por todos lados uh -huh. Y hay distintas, Bueno, está el ñanco macho El ñanco hembra Después uh -huh. hay otro tipo de ñanco Que, que también es importante identificar Ajá uh -huh. Eh, muy bien eh, Otra pregunta que vamos a hacer eh, Diría eh, ¿Puede darnos Digamos eh, eh, Las particularidades De Ñanco-Lagüen y, y, y para qué sirven en, Bueno, en realidad el ñanco sirve para un montón de enfermedades. Si uno uh -huh. le pregunta a la gente del campo, el ñanco la buen, uh -huh. es como la planta más completa que sirve para un montón de, de sistemas del cuerpo. Uh -huh. En realidad, este, ahí hay que ver para qué lo utiliza la persona y con qué sentido. Porque también en nuestra cosmovisión uh -huh. de ver a los enfermos, Este, no es que uno tiene un síntoma y bueno lo tomo para el estómago lo tomo para la cabeza sino que es como una sanación más integral y completa entonces sirve para muchos eh, para muchas partes del, del cuerpo y del alma uh -huh. que también en, en la buen eh, sirve para para equilibrar el organismo pero también para equilibrar el pulio el espíritu el alma el espíritu. los el pensamientos uh -huh. Eh, también ha mencionado en su principio que, que el Ñancolagüen eh, eh, como ave no, eh, nos muestra eh, sus pequeñas partes del cuerpo ¿no? nos muestra su frente nos muestra su izquierdo y su derecho y en algunos momentos nos muestra hasta su espalda uh -huh. eh, ¿podría explicar eh, por qué hace eso eh, eh, el ave? y porque son señales y, y que, que podemos tener en el camino uh -huh. y que antiguamente Y creo que ahora, en la actualidad también, sobre todo la gente que vive en el campo, se lleva mucho por las señales que nos mandan las, los distintos nehuén que están en, en, en los espacios territoriales. Entonces este, se llevan mucho guiar, se dejan mucho guiar por, por el ñanco, Ajá. o bueno, o por otras aves Ajá. también, como no sé, el chucao, el manque que todos tienen su, su mensaje para traernos Ajá. y dentro del, del lago Entugún que se usan plantas pero también se usan eh, las cortezas de los árboles que también tienen su mensaje Ajá. o el agua Ajá. como hoy veíamos que era Kenkentreu que es la fuerza del agua que, que golpea las piedras bueno hay otras aguas que son surgientes otras aguas que están subterráneas y todas tienen su modo de, de acercarnos, su, su modo de sanarnos, ¿no? Ajá, la huén. Y como toda planta también, porque viste, hay mucha gente que, eh, que trabaja las plantas, eh, bueno, que hace diferentes infusiones, o diferente, trabaja diferente de la planta, eh, esto de ir y sacar, o sea, que aquí, digamos, de aquí cualquier persona mañana vaya y quiera buscar ñanco la huén y, y trate de usarlo o, o ver cómo lo, lo trabaja, pero esto de, de pedir el permiso hacia la planta también como, como parte del territorio, porque uno cuando habla de reivindicación también es eso, ¿no? Reivindicar también lo que es originario de este lugar, lo que tiene cierta fuerza, el niel, digamos, lo que nos va a, a dar como parte de este territorio. Uh -huh. Y eso también, ¿no? De, de pedir permiso, siempre permiso en los lugares eh, que que nos puede sentir digamos afectados, ¿no? Sí, en las plantas en el especial. caso del Awen se pide a los Ñen lawen que se puede decir Ñen lawen Qushen, ñen lawen Fuchá, Ñen lawen somó, Ñen lawen Wetchuentu y es como son las fuerzas tutelares que están en los en los espacios territoriales y por eso está tan ligado el tema del Awentu tugun al territorio y por eso es que uno este digamos está completamente apoyando la, la recuperación del territorio porque se trata no solo de la recuperación de un espacio físico sino de todo lo que eso este, conlleva y contiene no uh -huh. eh, como es el tema del agua, por eso se defiende eh, o bueno, los minerales, la, los, las propias plantas que hay muchas, muchas plantas nativas que todavía tenemos el privilegio de tener en estos espacios y que bueno, que es lo que que que los que el capitalismo lo ve como recurso y que lo que quiere es explotarlo, bueno, hacer... Extraerlo a lo, claro. a lo máximo, sí. Y, y otra consulta, eh, en realidad también es como una, una algo para aportar esto también de, de cómo las familias así antiguas o o bueno, las familias que aún pueden eh, mantener el apellido un, un apellido ma mapuche ancestral, que también tienen un significado, porque bueno, cuando empiezan a hablar de ñancu, yo siempre, bueno, claro. nuestro apellido forma parte. Uh -huh. Y esto de la relación también con el animal, eh, he visto, o él he prestado atención a hacia el sí, ave en, en situaciones específicas, y ese nehuen que tiene, uno también, o sea, como relacionarnos con... con Como también de dónde venimos, quizás venimos también. Claro, de, que, que de ahí, de ahí. es el cupán el y el tubún, ¿no? Como una descendencia territorial y una descendencia de un elemento del Huelmapu como puede ser un pájaro en el caso de Millañanco, como en mi caso es Painelaf, que es con la fuerza del agua, del Afken. ¿Y vos, Mateo, de cuál? Pichimil. Pichimil. O Pichimilla. Uh -huh. Bueno ahí y con, con milla. <risas> y todos los apellidos, que eso está bueno este, traerlo, porque bueno, mucha gente que tiene apellido mapuche por ahí no identifica qué es lo que significa. Uh -huh. Y tiene tanta importancia porque es la fuerza que nos identifica como seres humanos que podemos vincularnos con la con el huelmapu, con las fuerzas de la, uh -huh. del huelmapu. Uh -huh. Bien, eh sigo en realidad. May, la eh, sigo insistiendo, ¿no? Eh, particularmente si vamos eh, en este viaje, ¿no? Eh, y en este territorio caminando, eh, por el Iwüeno, por el Futalemu y o oh, por Kuramapu y vemos un ñanco. Que se nos puesta del lado derecho, ¿qué diría usted? <risa> que va a ir bien. Is. En el eh, y en el ayepule y en el y del lado izquierdo o del derecho son diferentes, diferentes señales, digamos. Uh -huh. Y si te da la espalda es mala señal, uh -huh. o está que son un. Entonces este la gente vuelve, o no va porque le va a ir mal, uh -huh. o si va con una determinada decisión de hacer algo, por ahí no lo hace, porque uh -huh. va entendiendo que, que no lo tiene que hacer, uh -huh. porque el ñanco se lo muestra. Uh -huh. o, o, disculpe, o ¿se puede hacer algo así como una pichi rogativa, sería, o algo, una ceremonia pequeña para pedirle permiso y que él te deje pasar? Sí, sí no? de hecho, ahí en lo que compartía... Eh, Mateo sí. dice que lo saluda al ¿no? ñanco mm -hmm. mari y ñanco Felé. para poder bueno. este, amigarse sí. claro. Igual, y que lo en, en la primera parte hemos contado la parte digamos masculina y, y, y ahora eh, explicaremos también la parte femenina ¿no? De, porque como hay una dualidad entre Mujer y Hombre, eh, también hay una dolidad eh, en la existencia de, de todos los seres naturales que están en nuestro territorio. Eh, y dice así... Eh, supervi supervivencia de un hito antiquísimo es sin duda la leyenda del Ñanco güen. Esto es la hierba del Ñanco, famosa por sus propiedades terapéuticas y conocida por los aborígenes del este de la Patagonia, seguramente desde los tiempos prehispánicos dice la leyenda que un valiente cacique resultó mortalmente herido durante un, una moloca. ningún curandero de la tribu ningún amachi eh, lograba curar el peligro, el, el peligro fatal y ya lo lloraban perdido Cuando una india joven, la que muy pocas veces había alcanzado sus caricias, salió a procurar su remedio. Al tercer día llegó con la hierba, cuya infusión procuraría el remedio. Eh, curó como por ensalmo al cacique, pero la india perdió la voz y el movimiento. Solo cuando lo miraba el ñanku reía. Y en este indicio dio la clave del drama. El ñanku era el guardián de las hierbas de la salud, que crece en las alturas, como ya recordamos, ¿no? La negaba mujer, logró por besarla para liberar a su señor y luego a sus hermanos araucanos de los crueles rigores de la enfermedad, y pagó su generosa audacia con el sacrificio de su cuerpo. Esa sería la parte, digamos, donde, como ya escucharon en este, en este relato, donde uh -huh. la LAMIEN la se encarga de que el buen Chafe que estuvo en esa lucha eh, fuese pues digamos curado, ¿no? entonces hizo un viaje por, por el territorio a buscar el, el agua, como ya mencionó acá la Lamien, que el agua crece en, en determinadas partes del territorio y aquí en, en la zona de Nahuenteche, por lo que nos mencionó, crece como 800 metros de una altura y en la estepa nos podemos encontrar en, en varios lugares. ¿no? Y eh, ha sido como la generadora en ¿no? la parte de la de. Eh, puede hacer una unión y poder salvar algo buen Chafé Lamien, La aquí nos llegó un mensaje también de Diana que ella quiere saber eh, en el mundo mapuche o en el pueblo mapuche eh, qué significado se le da a los remolinos de viento a los maulenes eh, cuando son sacados de los relatos dice, muy interesante el programa muchas gracias, dice Diana eh, bueno, el Meulen tiene mucho significado De hecho, la fuerza del es como una manifestación de la fuerza del viento, del Kurruf, este, y depende también de los de los lugares en donde se manifieste, tienen distintos nombres. Este, bueno, lo que tenemos más cerca acá, del, del Nguyen del Kurruf, eh, tenemos a Guaytoro, eh, que son las fuerzas que rigen los espacios, ¿no? De, eh, también está Wechet Toro, que es en otro espacio y los Meulén en sí son esos remolinos simples, por eso eh, este, a veces hay gente que le pone Meulén de nombre a su hijo uh -huh. y el Meulén no puede ser un nombre de una persona porque es una manifestación de una fuerza que no es que ni sea buena ni sea mala, depende en donde se desarrolle va van a pasar distintas cosas Y por ejemplo, un meulén puede meterse en el cuerpo de una persona Ay. y darle, uh -huh. no sé, un dolor de espalda. Un, le queda torcida eh, la cara a veces la gente, un cualquier mal. Cualquier cosa un viento malo, que, que puede pasar eh, cuando un meulén se, se mete, por decirlo de uh -huh. alguna manera, o, o al revés. Un, una persona uh -huh. que no es respetuosa de los espacios va a un lugar, se sienta en la tierra, ponele sin poner nada abajo y puede entrar un meulén por la cola o por la espalda o por cualquier lado y no, eh, como desequilibrar a la persona uh -huh. por eso la importancia eh, de poder respetar las fuerzas que rigen los espacios ¿no? justamente hoy que venía transitando eh, mi bajada de, de Futa Lemú, Le eh, se eh, formó un meulen pequeño al lado de, antes de cruzar el Leucum para este lado ¿Qué que, que me dirías sobre eso? De, bueno, de depende de lado, si es a la izquierda o a la derecha Izquierda, izquierda Y fue, fue muy lento, así... Solo, y también cuando uno es niño También ustedes se deben acordar Que cuando uno iba caminando por la calle O por el campo uh -huh. Y pasa un meulén Los abuelos te dicen O que te corras uh -huh. O que digas tal cosa sí. O que des la Obviamente espalda no lado, sí. Para que uno pueda Como de algún modo protegerse uh -huh. Porque bueno Son fuerzas que, con las que convivimos Que no te agarre el sí. remolino Que no claro. te agarres O también o hay cruzar los, los dedos, cortan Con los cuchillos sí. también La seña esa Sí y bueno, y tienen distinto significados Ajá. por ejemplo, si vos vas solo y ves eso no es algo tan grave ah. pero si uno está, poner en una ceremonia y viene un meulén, bueno, ahí hay que wow. prestar atención qué es lo que significa he presenciado, sí. ¿Y para una vez lado? yo, yo presencié uno que fue muy, que aquí hay alguien también que no, que tal seguramente lo va a recordar ese meulén eh, fue una una vez que estábamos en el territorio y se desató un un meulén muy grande, de este lado estaba toda la gente de mapuche del alambrado y de aquel lado estaba toda la policía y vino un meulén muy grande y pasó por entre los policías que a lo lejos podías verlo y pasó ¡fiu! y nosotros obviamente que a papá. claro, claro sí. lo mismo cuando estábamos también en una audiencia en Esquel eh, y que bueno venían curruf bien fuerte y nosotros, ¡Ah, papá, eh! y los policías nos miraban así como diciendo Esto está locos pero bueno, uno como eso, ¿no? Eh, respetando, recibiendo, aprendiendo también, ¿no? Eso y de conociendo, las fuerzas Porque a veces tanto pasa cerca nuestro y no nos damos cuenta. Entonces, meulén. como esa es la invitación. Y del meulén, por eso no le pongamos de nombre. meulén, meulén a, lo, no, a los no, pichis, no, no. Es para poner un nombre. Bien. Este, Porque bueno pasa son estas manifestaciones, ¿no? De las la fuerzas que, que nos rigen. Uh -huh. eh, otra. Eh, eh, ¿Qué le diría a nuestro pueblo hoy y, y un mensaje para el lonco? Uh -huh. Eh, Mari Mari lonco ta kuifi, fi fi mai tu ne wento lei mi lonco. Bueno, que tenga fuerza, que siga, eh, que hay mucha gente que está acompañando este proceso, que es muy importante, para que puedas eh, terminar de levantarse como lonco. Y, y bueno, estar apoyado en nuestros cuifique, cuifique che, que son muchas, eh, sobre todo ñañas, que todavía quedan, que lo piensan que lo han soñado y que también este, están esperando que pueda seguir su proceso eh, la figura del lonco en sí es muy importante para nosotros como pueblo porque tenemos el privilegio de poder participar de este proceso de levantamiento de un lonco cosa que hace bastante tiempo no pasa en, en, este, en nuestro territorio no porque Ajá. bueno a veces hay, hay loncos que ...que los ponen por distintas causas, entre ellas políticas... O, ...o dicen presidente de la comunidad o no sé qué... ...que hay bastante confusión... ...pero en el caso de, de Facundo sabemos que es un proceso diferente... ...que también está acompañado de otro proceso de la, del pueblo... ...y que bueno, por eso también creo que, que estamos... ...mucha gente apoyando este, este proceso... ...que hay muchas cosas que aprender... Y que, y que bueno que, que necesitamos que tenga fuerza Para seguir adelante Y para cumplir como con, su, con el rol Que se le, que se le demanda <risa> Fé Lamien, la mien Bueno, la mien Romé Mañó La verdad eh, que es un placer a, Siempre a, hablar con usted mucho con muchas ganas <risa> de seguir escuchando Y también Podemos está invitada a, a una segunda vuelta En, en otra oportunidad que vamos a convocar Bueno. La gente está queriendo Querer escuchar un poco más de, de nuestra cultura que ya vamos a ir avanzando Sobre eso Muchas gracias por compartir su quimundamiento tú, Muy interesante también. y calculo que la gente del otro lado También debe estar con las orejas abiertas Para escuchar todo esto Que forma parte también de Como decíamos hace rato de reivindicación de nuestro pueblo Del Nehuen que tiene nuestro pueblo Y del Nehuen que tiene este territorio Para seguirnos en pie uh -huh. Así que también muchísimas gracias por venir. Hay momentos cuando nosotros los mapuches estamos todos juntos, todas las autoridades, y nos saludamos siempre a través de un canto que dice Mapuche en Chin. Chin pu ma pu che, fa meo fa Nien meo nien kinye mo nien. mai moli mai rakisuam. Fei meu meu Fa tu mai chali guain. Fei mai taki mu guain. Kompulonko mari mari. Kompumachi mari mari. Kompunizol mari mari. Pompu enpin mari mari, pompu werken mari mari, pompu lañen mari mari, pompu peni mari mari, bisike somo mari mari, bisike wentu mari mari. Munto i manget laia in tain laquen, in caimo pe in ponne wen, feime un afeime un agua en laiain, feiman Cosena güe pune güen pule chantou mou malmou malmou yein malmou malmou yein malmou malmou compulon con mari mari compumachi mari mari compuni sol mari mari compunyin pin mari mari compuurken mari mari Pompu pull mari Mari, Pompu penny, Mari Mari, Pichike she mari Mari, marry, marry. went to, marry, marry. Mu te iman el in love kin. a un a wong el ayayin. un a wong el ayayin. Gu den wen. Malmao Malma o meiain, Malmao Seguimos aquí en la larga noche frente a Neuén, A cómo venimos, este, la verdad que ha sido muy lindo el programa eh, con los lamienes que han pasado por aquí, y también, como nosotros decimos, tenemos un unos grandes lazos con los compañeros en lucha. Eh, que no son Winkas, <ríe> que son compañeros de lucha, eh, para aclararlo del mensaje y nadie se sienta claro, eh, eh, ofendido. ofendido. Así que bueno, hablando de compañeros de lucha, nos encontramos en comunicación con Nahuel, de la Oveja Negra de Rosario, que son unos compañeros de lucha que apoyan la causa Mapuche, están al tanto de la situación de aquí, de nuestro lonco Huechafe Facundo Jones que está en sus 110 días de prisión política, bien están bien. participando en actividades por la con vida de Santiago Maldonado en sus 77 días de desaparición forzada eh, Mari Marín Mari eh, Marina Mari Hola qué tal compañeros y compañeras allá del bolsón un gusto saludarlos eh, Mari Mari en y Chebanesa misañanco Pingen eh, estamos aquí en Gwen eh, con los lamienes Mari Mari Mari lamien Hola qué tal Lola? Hola Hola a todos aquí aquí lo escuchamos Peñi, Cheta, Mateo, Pinguén. Eh, hola, buenísimo. Bueno, no, no sé mucho el idioma, pero este, gracias por saludarme en su, en su tan bello idioma. Ajá. Desde aquí saludarlo en nombre de todos los compañeros de la biblioteca Alberto Giraldo y como ustedes decían, de los que hacemos el boletín La Oveja Negra. Eh... Así que muchas gracias por la comunicación. Sí, Fela y eh, nos, eh, nosotros queríamos que nos cuenten eh, cómo vienen ustedes trabajando desde allí, desde La Oveja Negra. Eh, tenemos un tenemos un, un, boletín que nos ha llegado aquí donde ustedes han hecho un informe muy interesante sobre bueno, la prisión política del Lonco, la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Eh, queríamos que usted nos contactualice más o menos eh, cómo, cómo se encuentran allí trabajando. Claro. Bueno, nosotros arrancamos ya el año pasado a difundir acá en Rosario la situación de Facundo Jones -Wala, eh y fue a través de eso que nosotros nos empezamos a enterar de la lucha de ustedes, digamos, hasta que nosotros no conocíamos más allá de la gener generalidad, de la lucha del pueblo mapuche, que es más o menos conocida a raíz de lo que le pasó a Facundo Jones Guala en su primer prisión. Nosotros nos enteramos de esa, de esa situación y empezamos a hacer este, actividades aquí en espacio, en las plazas generalmente actos por su liberación, incluso un par de veces pudimos hablar con él, este, y así arrancó. Eh, bueno, y también a través de nuestro programa de radio, Temperamento, que hoy grabamos nuestro primer programa en 2017, que lo habíamos dejado hacer el año pasado, eh, y de la abeja Negra continuamente difundiendo. Obviamente todo se, precip se precipitó y se hizo mucho más masivo y e inabarcable en un punto desde que lo que pasó con Santiago Maldonado, ¿no? Sí, sí. Eh, nosotros obviamente también tomamos el tema y seguimos, hace ya casi tres meses que estamos a full con con, con eso, ¿no? Pero nosotros ya veníamos de, desde el año pasado eh, actualizándonos sobre la lucha tan importante que tienen ustedes ahí en Chubut, en Río Negro. Eh, sí, nosotros aquí como que material eh, material en este tiempo, como dicen ustedes, eh, ha sobrado. Eh, lo bueno es que contamos con los medios alternativos de comunicación. Nosotros aquí estamos en FM Alas, una radio comunitaria, eh, ¿Sí? que tratamos de informar a los radioparticipantes desde el lugar de la verdad, de la idoneidad, desde... De, la perspectiva del, del pueblo Nación Mapuche en este caso, por eso también decidimos iniciar este programa que se llama Frente al eh, y este nos parece muy importante que ustedes que están allí, en Rosario, eh, tan lejos, eh, puedan apo puedan apoyar este, este proceso, ¿no es cierto? Y quería también que nos cuente un poquito cómo es el, lo del documental que ustedes... <risa> también por favor puede tener un poco más de respeto Están escuchando otro lado. cómo cómo de repetir la pregunta Porque se escucha medio bajito sí, sí me sí. imagino Acá, un poco más cerca hay, hay como bastante interferencia porque no es la comunicación no es directa eh, que queríamos claro. ver eh, que usted nos cuente ver no la idea sería genial verlo pero que usted nos cuente eh, cómo es el documental que ustedes lograron eh, armar ah, sí sí sí el documental sí lo largamos hace un par de, un par de semanas atrás Este, y fue una producción totalmente casera, digamos, usando videos de YouTube y videos de Internet, videos de la gente de Inchín, de Vierma y videos que han subido ustedes. Este, fue una cosa así que nos largamos a hacerla con la poca experiencia que tenemos en, en editar y eso. Bueno, y se largó y, y la, la, por suerte tuvo muchísima difusión. Estaba viendo hoy, ya tiene como más de mil vistas, se, se, pasar, se pasó en Buenos Aires, en varios lugares, Obviamente lo proyectamos aquí en Pergamino, aquí en Rosario, después lo proyectamos en Pergamino, en, ahí en el norte de Buenos Aires. Eh, y bueno, y esta semana les comentamos que vamos a hacer como una especie de gira con el video eh, por varias eh, ciudades del interior de Santa Fe. Eh, vamos a ir a Casilda, a Las Rosas, a Sastre y a Venado Tuerto. ¿Cómo eh, se llama el video? ¿Y dónde lo podemos con encontrar? Los, con los rebeldes siempre se llama. bien y en qué página sí. se puede encontrar o para está que la subido, gente esté escuchando lo subido a YouTube se ponen con los rebeldes siempre en el canal en el canal de Temperamento Radio lo subimos ahí este, y ahí se puede ver este, y la verdad que nos ha traído muchas satisfacciones ya te digo o sea todas las cosas que nosotros hacemos tanto como llevamos adelante el espacio de la biblioteca Alberto Giraldo como la abeja negra como el programa Temperamento como los videos que hemos hecho todo lo hacemos desde las ganas y desde, desde Eh, desde la, desde la urgencia, de difundirlo con diferentes conflictos que suceden, en, ya sea acá en territorio argentino como en el mundo. Y lo que siempre rescatamos es que no hace falta ser ni un universitario para escribir un artículo, ni un licenciado en cine para editar un video, ni un locutor de radio para hacer un programa de radio. Falta, solamente sobran las ganas, y sobra la actitud para hacerlo, y lo hacemos como, como salga y paso a paso va mejorando, digamos, pero todo lo que hacemos lo hacemos desde nuestra de nuestra convicción y de nuestra, nuestras ganas y de nuestro este, y, y de nuestra independencia también, porque nosotros todo lo que hacemos lo hacemos a pulmón y de, de, totalmente independiente de cualquier tipo de partido político, ONG, empresa, iglesia, etc. Eh, también eh, quería sumarle a, a todo esto lo que usted estaba diciendo a la conciencia política también, ¿no es cierto?, que uno debe tener para, para lograr eh, realizar todas estas actividades Eso también claro, es, es muy importante. Claro, sí, sí, eso es lo que más nos mueve, digamos. Nosotros como espacio anarquista, anticapitalista e internacionalista, como siempre nos definimos, este, hacemos todo lo que hacemos en ese sentido. Por eso desde que nos enteramos el año pasado de su lucha y de la prisión política de Jones Walla, nos hemos involucrado aquí en Rosario a difundir esa lucha. Nosotros lo que vemos en la lucha de ustedes, en la lucha del MAP, en la lucha de Cusamen y, y de las otras comunidades en conflicto, es que es una lucha... ...anticapitalista, en el cual... ...no solamente nos solidarizamos... ...en tanto Jones Walla preso político... ...o ahora el compañero Santiago Maldonado... ...desaparecido, nos solidarizamos... ...y nos acercamos también en tanto las posiciones ...que ustedes sostienen, que a nosotros nos parece... ...muy interesante y que creemos que vale la pena... ...estar cerca, eh, aun cuando tengamos diferencias... O, ...o ciertas, obviamente, ciertas cuestiones... ...como también lo expresó Facundo Jones Walla... ...en su último comunicado... Eh, ...dejando en claro las posiciones de ustedes nos creemos que la lucha de ustedes la lucha compañera que vale la pena apoyar y difundir, por eso lo estamos haciendo digamos, o sea lo que nosotros siempre también repetimos acá en Rosario es que tenemos que ser solidarios no solo en la tragedia, o sea no solo en tanto eh, Facundo que es un compañero este preso Santiago Maldonado se ha desaparecido, tenemos que apoyar y difundir lo que ustedes están haciendo porque, porque es un ejemplo para todos los oprimidos del mundo, o sea puede ser medio exagerado pero la lucha de ustedes es la lucha de la humanidad Por, ...por liberarse del, del latifundio, de la propiedad privada de la tierra... ...y por, por volver a, a tener lazos comunitarios entre nosotros, digamos... ...por eso nosotros, para mucha gente de la región, les parece extraño... ...que un grupo de gente de Rosario, criada de no sea tan grande... ...en medio del cemento, se conmueva con la lucha de ustedes... ...pero cómo no lo vamos a hacer si justamente por eso lo, estamos con ustedes... ...porque nacemos en una ciudad totalmente abarrotada de ruido... ...de contaminación, de trabajo alienado, de violencia... ¿cómo no lo vamos a conmover con esa lucha y cómo no lo, no lo vamos a difundir? Y cómo no tampoco, eh, eh, también este la, la, la, la vamos a sentir nuestra y la vamos a seguir difundiendo acá en Rosario. Lo que yo lo que nosotros pensamos es que, ¿qué pasaría si acá en Rosario también tomáramos el ejemplo de ustedes, digamos? Si quisiéramos expulsar a la sociedad rural, si quisiéramos expulsar a los ojeros, a las aceiteras, a la bolsa de comercio, a la federación, a la federación agraria a la gente que destruye el humedal nosotros acá vivimos enfrente del río Paraná y tenemos un humedal que todavía subsiste un espacio que es un puro monte y agua y lagunas y hay gente que lo está destruyendo para plantar arroz para plantar soja para hacerse cabañas y si, bueno si más gente tomara el ejemplo de ustedes bueno otro otro otro gallo cantaría como dice como dice el dicho no así es la verdad que nosotros estamos muy agradecidos por todo lo que estás diciendo Eh, y también esto, ¿no? Forma parte de, de nuestro mensaje como pueblo que se está reivindicando, que se está levantando, que está despertando conciencia y esto también es una propuesta para, para el resto de, de los pueblos oprimidos, de la gente que está oprimida y que va contra y hacia el capital, eh, el capitalismo, ¿no? Entonces también claro. es un, nuestra propuesta política es un ofrecimiento para los pueblos oprimidos que se quieran eh, revelar, despertar, ¿no? Claro, sí, sí, bueno, en ese sentido nosotros entendimos el mensaje y por eso lo, lo reproducimos aquí, este, como hemos hecho con otras luchas alrededor del mundo eh, y, y de otras regiones de Argentina, pero la lucha de ustedes nos conmueve profundamente y la vamos a seguir difundiendo mientras podamos, digamos, aunque estemos a mil kilómetros y aunque nosotros no vengamos de ninguna comunidad y tengamos que vivir entre, entre las casas y el asfalto y los ruidos y, y la locura que implica vivir en una gran ciudad, ¿no? Sí, así es. Nahuel, te quería hacer una pregunta para recordar a, sí. la, a la gente eh, que nos digas bien cuándo va a ser esta recorrida, los viajes que van a hacer y cuándo se van a presentar eh, para que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Sí, eh, la primera va a ser en va a ser en Casilda, eh, que es una ciudad cercana a, acá a Rosario. Este, la vamos a hacer ahí con una gente bueno, también esto, ¿no? Eh, informarles a ustedes que hay gente de, del interior de la provincia de Santa Fe que también está difundiendo su lucha y que también se conmueven, digamos, por, por todo lo que ustedes están haciendo en ese sentido nosotros eh, si bien la biblioteca es un poco el punto neurálgico de la difusión se ha ido sumando a otra gente de la ciudad y, y ahora también del interior de Santa Fe recordemos que estamos en una provincia totalmente devastada por la soja y por los agroquímicos de hace... No de, hace, no de ahora, sino de, de siempre. Santa Fe y Rosario son su, provincia y una ciudad creada para eso, para el comercio de grano y para la exportación de soja y, de, y del, la, de la agroindustria. Claro. Eh, vamos a estar en, en Casilda el miércoles a las 19 horas, en, un, en el profesorado Manuel Leiva, después el viernes vamos a estar en Las Rosas, en un espacio que se llama El Entrevero, después el sábado en Sastre, en la Biblioteca Popular del Pueblo, y el domingo en Venado Tuerto, al sur de Santa Fe, en un bar que se llama La Fonola, eh, ahí vamos a estar pasando, vamos a poner la, la muestra fotográfica de, de Fachi Antú, que nos ha gustado muchísimo, y vamos a pasar también el video del pull-off desde adentro, y la, el documental con los rebeldes siempre. Eh, Nahuel, estamos muy sí. agradecidos eh, porque ustedes están haciendo un trabajo eh, muy interesante, eh, muy comprometido, muy consecuente con lo que es la lucha de los pueblos, eh, queríamos agradecerles por haber recibido a nuestros LAMIEN allí hace poco tiempo, en Rosario también. Sí, sí, sí, sí, estuvimos con ellos y la pasamos muy bien, ahí un saludo al mate que, con el que estuvimos. Sí, justo tuvimos el, el. un poco con Rosario. El Lamien Mate aquí es nuestro productor, nuestro productor así que está siempre acompañando eh, frente de Buena. Ahí y atrás está queriendo no correr, igual por el tiempo, pero bueno, eh, es muy interesante esto, que podamos tener estos lazos eh, de conciencia sí. y de lucha, que se extiendan. Hay mucha gente como ustedes también que nos está acompañando eh, a lo lejos, a lo cerca, eh, en la medida de las posibilidades, ¿no es cierto? Así que estamos muy alegres, muchas gracias, Rumé Mañú, por acompañarnos esta noche y traernos eh, nuestra, tu palabra y también transmitírsela a los radios participantes eh, aquí en esta radio comunitaria. No, por favor, no hay nada que agradecer y ya te digo, mientras nosotros podamos seguir avanzando y difundiendo, lo vamos a hacer. Este, en nombre de todos mis compañeros de la biblioteca y de toda la gente que se ha acercado y de la gente, de, de los compañeros del interior de la provincia, al contrario. Eh, Surucha es un ejemplo, y ojalá y ojalá un día también podamos eh, romper estos lazos virtuales y un día encontrarnos cara a cara para, para charlar y para compartir. Ojalá que así sea, eh, muchas gracias. Y te queríamos pedir lo último, eh, ¿Sí? que quería que nos dejes un mensaje para el lonco Facundo Yones que próximamente se viene el juicio por la nuestra edición. Dale, bueno, para Facundo Yones de parte de toda la gente aquí comprometida y rebelde de Rosario un saludo y un abrazo muy grande este vamos a seguir luchando por su libertad como hace tanto tiempo que venimos eh, vamos a seguir peleando para que él se quede junto a ustedes en su territorio y pueda seguir luchando contra contra los terratenientes desde aquí de Rosario le mandamos un abrazo y un, un gran saludo y nos, nos sentimos compañeros a pesar de la distancia y de todo así que un gran saludo para él y para ustedes Bueno, una bueno, le... bueno, y bueno. eh, Chantulemai Romero Mañón Y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Dale. Nahuel. Y, y bueno, eh, están invitados al próximo juicio, así que sí. ya quizás no podamos conocer. Sí, claro, eh, ojalá, ojalá, ojalá, ojalá, ojalá, ojalá. Te agradecemos muchísimo sí. por la comunicación, por tus palabras, por el acompañamiento y el apoyo a nuestro pueblo. Desde eh, de mi, de mi punto, muchísimas gracias. Bueno, y muchas gracias también. Y ya que estamos, también vamos a agradecer a la radio que nos están haciendo las retransmisiones. Eh, Son eh, Radio Fogón, Radio de Fogón Loyo, sí, del Oyo, Petumo Beleín del Maitén, eh, Radio Sudaca de Treleo, eh, ¿qué otra más? Eh, queda? Radio FM Futura La Plata. Ah, fele, eh, fele. Y en cualquier momento, eh, ya como ha mencionado también Nahuel, eh, Inchín, sí, eh, en, en algún momento ya vamos a coordinar una red también de comunicación y vamos a ver si en, por las territorios después el Mapu y de Vietnam nos empiezan a, a escuchar también a la gente de... Bueno, de lo Puel Mapu? último que le contamos antes de irnos de Frente Buen eh, que tenemos un, aquí una información, una rifa solidaria por el Nido de Alas. Eh, que es un. Hay una canasta de, de, de productos de artesanías que fue recolectada en la Feria Regional del Bolsón. El valor del numerito es 30 pesos. Eh, podés pasar por alas, podés buscarnos en, en la feria, que hay varios vendedores o o bueno eh, buscar la manera de, de, de contactarte aquí con, con una rifa, una rifa bueno contribución más allá del premio que uno que uno pueda pueda ganar o no eh, lo importante es colaborar y que el nido eh, salga adelante y bueno libertad a todos los presos políticos mapuches libertad a lonco Facundo Jones Walla, no a la extradición aparición con vida Santiago Maldonado eh, pueden encontrar toda la información que no. necesiten en la red de apoyo a comunidades sí, en conflictos Map Pelé, eh, es. yo es, es todo bueno, lo que Pelé tengo para decir. Ahí. Yo también me despido, bueno. pidiendo la libertad de todos los presos políticos mapuche y todos los presos políticos de diferentes pueblos. Y bueno, a con vida de Santiago Maldonado, chau Bueno, eh, también vamos a hacer la despedida. Eh, rápida exigencia del lonco a su libertad eh, también voy a dar un mensaje a los pupiñes y la mien que están en sus casas y en su ruca también que salgan a demostrar lo que son y no se queden en su casa dando vergüenza y pena Chantuliemay. Felay la <risa> mien. Pumay. Kagniira <risa> peuma. <risa> ya ya ya. Pulamien, Mari Mari Compuche. Todos los lunes de 20 a 21 horas estarás escuchando Frendentewen. Frente Comunicación rebelde, comunitaria, revolucionaria, popular y alternativa. Compartiremos entrevistas a comunidades, Epeu Mapuche, Música, Noticias del Puel Mapu, Ulu Mapu. Acompáñanos en la 891 Radio Alas. Radio Comunitaria, Frente Buen.